Buenas noches a toda la gente que está en un programa más de Cultura Rock. Buenas noches saludarlos a todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy ya eh, inicio de semana, siempre positivo, con una con una mentalidad positiva. Eh, inicio de mes también, agosto, 3 Ya eh, estamos más cerca de diciembre. Tengo el gusto de presentarles a Rebeca. Rebeca, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Eh, pues aquí... Todo muy bien, por dicha, eh, y sí, iniciando semana con, con toda la energía y con mucho metal hoy, por supuesto Con mucho metal, hoy tenemos un especial de metal y contanos un poco de, de por qué decidimos poner metal el día de hoy ¿no? Bueno, porque tenemos muchos oyentes eh, y muchos seguidores que les gusta el metal Que son bien metaleros y les gusta la música más pesadita, ¿verdad? Tal vez usted y yo, ni somos un poquito más rockeros, ¿verdad? este Pero, eh, pues, hay de todos los gustos y, por supuesto, nosotros estamos aquí también para complacerlos. Entonces, hoy va a ser un poquito más pesadito, ¿verdad? Y, y vamos a poner eh, bandas de metal muy buenas y vamos, como siempre, ¿verdad? Nos, nos gusta, eh, pues, ser un poquito... diversos, entonces eh, vamos a, no solo nos vamos a concentrar en un subgénero del metal, sino que vamos a, a tener un poquito de folk metal, eh, de metal vikingo, vamos a tener death metal, deathcore, eh, vamos a tener por ahí un poquito de groove metal también, obviamente black metal, no puede faltar, metalcore, entonces va a estar variado. Por, Verdad, porque esa es la idea, que haya para todos los gustos y que haya para todo el mundo Entonces hoy es un poquito más pesadito para todos los metaleros Así es, así es Rebe, que buena nota, que buena nota, porque hemos venido un poquito más suave De hecho la semana pasada hicimos este ajá, este especial de, de música soul que aprendimos bastante Y hoy vamos a despeñarlos un rato, bueno yo ni peor tengo, usted si sí puede mover la cabeza Rebe Bueno, sí, sí, o, o el sí, cabello, tío, digamos, a... la cabeza yo la puedo mover, pero ahí hey, no tengo pelo. <risa> bueno, ahí empezamos sí, sí. con la música porque tenemos una hora para hacer eh, eh, este programa. Voy a saludar por ahí a mi amigo Javi Metal que está a través de la mixer R. Eh, excelente, excelente persona eh, Javi Metal de, de allá de Argentina, que ya ahorita se nos se nos abren los los viajes y podemos enviarle lo que teníamos para Javi, ¿verdad? Rey. Correcto, correcto. Ahí tenemos que enviarle premio. ¿sí? Y eh, Silvio Antonio que está a través de la MixLR, los insto a entrar por la aplicación MixLR donde el audio es mejor, pueden escuchar eh, la música más suanis, como como radio, como tiene que ser, porque muchas veces por el Facebook eh, nos bloquean y que ustedes quedan con ganas y, y y al pendiente de lo que está pasando con la buena música. Así que empecemos con música de una vez. Ray? Vámonos a la música, vámonos al metal. Vamos al metal y ya regresamos. <música> Estábamos escuchando esta banda alemana de Power Metal creada en el 2003 por los hermanos Charlotte y, y Matthew Gretgolf. Eh, es una banda, pues, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho la música de, de, de Power, de Power Golf. Eh, sí. ¿Verdad? Sí, es que es un Power, es un Power Basilon. <ríe> ¿Cómo interpreto eso de Basilon, Revi? Sí, digamos... Es que yo no soy amante de la música tan pescadísima, entonces el Power Day es música, digamos, no tan pesada, no tan suave, ¿verdad? Pero digamos que para mí justo se entra entra bien el Power. Ajá, y, claro. y bueno, esta, esta banda tiene una temática ahí entre religiosa y satánica, ¿verdad? Ellos tienen ahí una, una temática vacilona también, que es como lo que hoy queríamos presentarles, ¿verdad? Eh, bandas con diferentes temáticas y muy diversas verdad entonces power Golf es una es una banda de ellos correcto correcto y, y es, es un poco característico de las bandas alemanas ese sonido pesado esa eh, eh, que se siente son, tienen como mucha presencia musical las bandas alemanas podemos verlo digamos en Rammstein, que correcto. no que quizás eh, no no no no sean no sean iguales pero sí en la energía y, y en la Y en la fuerza que, que, que ponen, ¿verdad? Correcto, así son las bandas alemanas. Sí, sí, sí. Dice, eh, aguanta el Power Metal Reve y al Sprint Metal, dice por ahí Javi eh, Metal. Y buenas noches a Reve y a Joni, larga vida al Heavy Metal. Y un saludo para toda la gente que está ahí a través de la Mix LR. Hoy eh, no puedo compartir en Facebook, eh, no sé qué qué me pasó en mi teléfono, pero... Eh, con la gente que está ahí, ni siquiera puedo ver quiénes están. Vamos no a salir en los comentarios. Creo que por ahí está Javier Citamina nada más, es el único que veo. No sé si usted tiene no, ahí. Ah, por aquí. ok, ok, por aquí los leo entonces. Dale. Aquí tenemos a Ana Castro, dice que hola, hola. Hola, Ana. Te echamos para... que tenemos presencia. presencia para... femenina. Claro, un saludo presencia para mi amiga, buenísimo. para mi amiga Ana, que está ya eh, en su burbuja social, disfrutando de lo que es la arena Y el mar, qué dichosa. Eh, ojalá que disfrutes y que todo todo te salga te súper bien. ¿Qué más, Rebe? Y lo más, y lo más importante, con mucho metal en la playita. Qué bueno. <risa> Pongas a mover la cabeza ahí. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, por aquí tenemos a Javi Sitami. Tenemos a Javi Metal. Y se me fueron. Y tenemos por aquí a César también. Entonces, saludos para todos los que están por ahí conectados en el Facebook. Ok, seguimos con más música Vámonos con más música A lo que vinimos A lo que vinimos, esto es Cultura Rock Son las 6 y 12 de la noche Estábamos escuchando esta banda, eh, de, de es finlandés, esta banda que se llama Phil Troll, es una nota, eh, me gusta, me, me, me llama mucho la atención porque es, es una música como... Güepoña, podría hasta tal vez encasillarla en algo como tropical, tiene tiene ciertos eh, riffs, cierto <risas> tipo de música que, que, que, que parecen hasta cómica tal vez, Más, más más moderna, más como, más, eh, perdón, moderna no es la palabra, más tropical, eh, esta gente es eh, finlandés de, de folk metal y la verdad me gusta, me gusta mucho eh, todos esos sonidos que, que incorporan en, en, en el asunto del, del metal, ¿qué le parece a usted, Rebeca, le gustó? Sí, es, es por ser folk, ¿verdad? Justamente. Que, que tiene esos sonidos Y eh, también hace una combinación Con el polka finlandés y, y el idioma Por lo general las letras de ellos Están en sueco para que se parezca más A digamos un estilo troll Porque el estilo de ellos La temática de ellos es eso eh, Los trolls y eh, Inclusive yo estaba Viendo los videos y todo de ellos Y es muy interesante como ellos se visten Como trolls ¿verdad? Con las barbas y las ropas y todo eso Entonces tienen una temática diferente, es un black metal con folk metal, pero eh, es una temática bastante interesante. Sí, sí, me gustó mucho la combinación de sonidos, eh, puede que también si usted la escucha muy, eh, no sé, tal vez muy concentrado, pueda que hasta que, que, que pueda viajar dentro de la canción. Me gustó esta banda de Phil hoy estamos en un programa especial, 100% puro metal, y todas las raíces de, de o, o, o, o las ramas, perdón, del metal. Ya estuvimos los subgéneros. los subgéneros. ya escuchamos eh, hace un rato a, a Power Golf y ahorita estamos escuchando a esta gente que se llama eh Fieldtroll, que es eh, más más punk, eh, eh, perdón, más más folk metal, que, que para mí en lo personal es, está muy muy chiva. Eh, un saludo para eh, Víctor Chavaleman que está por ahí, dice, "Saludos gente, pura vida, Víctor. Qué buena nota, ya Javi, Citami Ahí si sí nos ayudan a compartir el programa. Yo no pude compartirlo el día de hoy, no sé, algo pasó y quedé ahí como con ganas de compartirlo, pero no pude. Si ustedes que están escuchándolo lo quieren compartir y si lo ven a bien, pues pueden hacerlo y un saludo para toda la gente que está ahí a través de de la Mixeler también escuchándonos eh, para las para las radios que nosotros compartimos el programa, también un saludo muy especial para para Tico Sound para eh, Radio Nova y para Asalto Mata Radio Rock allá en España. Buena nota ahí para para Santi. Ojalá que todo todo lo que lo que están pasando por allá en España se solucione. Aquí tenemos nuestros propios problemas también y estamos un poco enredados con toda con toda con todo el tema eh, de todo esto extraño que está pasando en el mundo a, al día de hoy, pero aquí estamos como era música y, y siendo positivos. ¿Sí o no, Roy? Así es. así es, así es sí, vámonos a la música, sigamos sí, sigamos con más música entonces ya regresamos sigamos con estas temáticas tan interesantes que traemos hoy, claro, claro, está chivísima me encanta, vamos a la música sobre aspectos importantes de la música rock y metal estar al tanto de las últimas noticias reseñas, eventos, curiosidades esta página es para vos rockpopmetalymás.com 100% ticos apoyando la escena latinoamericana búscanos también en facebook y forma parte de esta comunidad ya lo sabes rockpopmetalymás cultura rock Esto es Radio Estéreo 506. 6.26 de la noche y seguimos con buena música. que estábamos escuchando, Rebe? Estábamos con Hey esta banda de metal vikingo. Yo que toque esa banda también. Sí, sí, sí muy buena, muy buena. Una temática también un poco diferente. Eh, una banda de los Países Bajos. eso es otro asunto que tenemos hoy. tenemos bandas de diferentes países, ¿verdad?, entonces estamos escuchando hasta en diferentes idiomas porque ellos eh, cantan más que todo en holandés, que es su, su, su ¿cómo se llama?, su idioma nativo, y pues ellos hablan un poco de los, de eh, bueno, como es vikinga, eh, se trata un poco de los dioses germánicos. Y, y todos estos temas, y, y bueno, a mí me parece una banda interesante, es del 2002, es una banda un poco más reciente, es eh, Metal Vikingo y un poco de folk también, entonces son son bandas que para los que no las conocen, pues es interesante conocer este otro tipo, de, digamos, de de, de, de de bandas que nos muestran diferentes temáticas, ¿verdad?, que son diferentes. Entonces son muy interesantes, realmente a mí me parece interesante. Claro, y hoy este programa que de, de, decidimos hacer es para eso, para conocer otras eh, eh, cuestiones del metal, no tal vez el, el, el, el metal que siempre la gente está acostumbrada a escuchar, sino también eh, en casi eh, sacarlo de, de esa de esa casilla en la que tenemos el metal y escuchar otras otras cosas. Y muy interesante, eso es cultura rock, eso, de eso se trata, aprender... Todos todos los días aprendemos Bueno, todos los lunes, todos los días de programa Aprendemos algo Súper chiva, y hoy estoy encantado Me encanta el programa Sí, sí, buenísimo ¿Y de ahí, qué le parece si nos vamos a una canción En español, y que más que un Una banda tica Para presentarles también a todos los que nos están Escuchando, música nacional Música aquí que tenemos Súper buena, y para que la conozcan Ok, vamos a la música Y ya regresamos مولا canso de decirlo y repetirlo mil veces, acá en Costa Rica tenemos muy buena muy buena, buena música ¿Sí o no? Efectivamente ¿Verdad que sí, Rebe? Chivísima. Sí, efectivamente Nada que envidiarle a otros países con la música que nosotros tenemos y esta banda, sepulcrobras Vacío, que así la pueden encontrar en Facebook, por cierto ahí está para que también busquen un poquito más de ellos, esta canción se llamaba Dosis de Humanidad Ellos son puro death metal, death metal, eh, también tocan un poquito de trash. Ellos este son de San José y han hecho eh, han estado, han hecho presentaciones internacionales también. Nos han representado en otros países, y eso es muy importante. qué Ellos manera? Han estado en, fest en festivales en México. Entonces, bueno, eh, eh Eh, tamaño historia, también de trascendencia y, y también es importante verdad darla a conocer en esos programas porque hemos hablado de música finlandesa, hemos hablado de música alemana, hemos hablado de, de música eh, holandesa, pero en Costa Rica también tenemos buenas bandas y hay que apoyar los chiquillos de verdad que sí, un buen death metal de verdad, de puros ticos de aquí de San José. Y me gusta mucho la voz de, de, de, de del MAE porque Eh, si bien es cierto, ese, ese tipo de, de voz cuesta muchas veces entenderlo pero se le puede entender se le puede entender eh, en, entre su entre su tono de voz es, es muy claro y, y, me, y me gustó la verdad, así me gustó eh, un saludo para para Alejandro López un saludo para Flory Martínez que siempre está con nosotros, Flory, un abrazo qué buena nota, que siempre eh, compartas y estés eh, al pendiente de los programas de ...de Radio 0506, en este caso de Cultura Rock... ...y eh, un saludo para Martín Campos también... ...que dice Johnny y, y Rebequita... ...saludos ahí para para mi amigo... ...espero que estés... ...saludos a bien. Martín, que siempre está conectadísimo ahí... ...con todo lo que es rock, metal y más... ...y Cultura Rock, un saludo muy especial... ...bueno, para la gente que viene conectándose... ...hoy tenemos un programa de puro metal... ...pero eh, sus, sus ramas del metal... Ya escuchamos por ahí metal vikingo, escuchamos eh, folk metal, eh, eh, también escuchamos power Bauer, y ahora vamos con, con, con esta otra banda que se llama eh, Carnifex, ¿te parece? Carnifex, sí, es una banda que vino a Costa Rica ahora en noviembre eh, y bueno, pues ahorita hablamos de ella y vámonos a la música. Ya saben, quédense en Cultura Rock, compartan el programa, disfruten de algo diferente que ya no suena en FM. final de esa canción termina así como punto y listo si ¿Sí no sí, sí. Sí, sí, sí. bueno saludo para toda la gente que está ahí conectada a través del facebook live qué buena nota hoy estamos en un especial de metal y que ustedes estén ahí para nosotros es, es, es un agrado deja eh, mucho sentimiento positivo de que la gente que la semana pasada escuchó soul y hoy están escuchando metal y eso es muy chiva qué buena nota de verdad estábamos oyendo, Ray? Bueno, estábamos con Carnifex y la canción se llama No Lie, Should Stay Fast y en la, con la voz de Lisa White de Ark Enemy nada más nada menos. Eh, esta banda es de San Diego, California. Es una banda también reciente. Bueno, para mí, eh, ya digamos que sea del 2000 para acá es reciente. Es <risas> del 2005. Es una banda de Deathboard californiana Y esta banda vino ahora el 5 de diciembre en el con el norte y era una banda que la gente no no conocía mucho pero al menos la gente que yo conozco y lo que yo pude leer en facebook eh, después del, del festival la gente se quedó como loca con la banda a la gente le encantó está está esta banda y bueno pues por eso también fue parte de la decisión de traerla hoy aquí este porque yo Fue eh, muy bien vista por por, por todos los que eh, estuvieron en el concierto. Entonces, es una banda californiana y, y que suena muy, muy bien. Así es, así es. Bueno, eh, ya quedan 20 minutos de programa, Reca. Qué rápido se nos fue el tiempo, ¿verdad? Así es, con una hora no nos da chance. Apenas para arrancar esa hora. A, apenas para calentar. Bueno, ahí sigamos con la música. Entonces, si ya venimos a hablar sí. de, de esta otra banda... que eh, vamos a sonar acá en Cultura Rock y recuerden, pasen Antoanis esto es puro metal el día de hoy Estamos escuchando esta banda que se llama eh, Lamp of God. Qué sonido más limpio tienen estos chavalos. Desde la voz hasta los instrumentos se oye se oye se oye muy limpio ese ese ese sonido eh, Rebeca. Me encantó. Me, me, de verdad que me gustó mucho esta banda estadounidense. ¿Qué puedes aportar de ellos? Bueno, es una banda de groove metal, ¿verdad? Es De, y la canción se llama Late Rest es una banda del 94 y ha estado en muy importantes festivales eh, esta banda bueno ya, ya, ya la hemos escuchado en el, en el OCI Fest por ejemplo, que es un festival muy grande eh, ellos participan ahí y pues sí, es una banda diferente, no es tan pesado porque es group metal para mí no es tan pesado todavía yo cuanto el group así como como estilo pantera, digamos. Ajá, ajá. Pero pero sí, es una banda es, es, es una banda buena. Yo no conozco tanto de la, de de, de Lama of God, pero pero es una banda buena. Sí, me, me gusta mucho. Es que me, me llamó mucho la atención ese ese sonido Que, que puede identificarlo uno Entre la voz, la guitarra, la batería Es muy limpio, no sé Me, me, me gustó, me, me agradó Y eh, Dave, hoy estamos en, en un especial de metal No podía faltar No podía faltar Seguimos con más música porque ya nos quedan 13 minutos Rebeca Vámonos a escuchar la hermosa voz De Chagra Ya regresamos Esto es Cultura Rock fundada en 1993 allá en Noruega. ¿Te gusta te gusta la banda o te gusta el, el cantante? ¿re? Bueno, esta banda es Black Metal Sinfónico y sí, bueno, ya como todos sabrán yo no soy amante del Black Metal pero a mí me gusta, me encanta Chagas que es uno de los integrantes ahí que formaron la banda en, en el 93 y... es una banda eh, noruega formada en Oslo y el nombre Timur Burger significa eh, son, son unas, bueno, ciudades oscuras significa, pero también son unas cuevas que están en Islandia Ajá. Timur Burger es en, en, en, en ese en el idioma eh, de Islandia y esas esas cuevas están formadas de lava eh, se dice que es la entrada al mismo infierno Entonces eso dicen los noruegos eh, de ahí sacaron ellos ese ese nombre. También han participado en grandes festivales, también en el OsiFest, en el Back el Back in Opener en Alemania. Entonces, bueno, es una banda eh, muy buena, ¿verdad? A nivel musical. Eh, a mí me gusta como, como como como ellos se visten, como se maquillan. A mí realmente dan miedo, de verdad para Es muy acorde al Black, este la pintura de él, y pues obviamente me encanta más verlo sin la pintura, ¿verdad? Para mí <risa> es uno de los metaleros más guapos, para mí Chagra es uno de los más guapos que, que hay en la, en la historia del metal, definitivamente. Bueno, y y si hay y... chicas por ahí que que me digan a ver si si me apoyan con eso. Y para recalcar algo importante, ellos han ganado eh, tres premios, como decir, los los eh, los Grammys, eh, pero pero en, en Noruega. Y, o sea, ya, ya son muy reconocidos por allá y también sí, ellos son muy Ajá, y también por este lado de, de América. Bueno, eh, seguimos con más música ya para venir a despedir el programa, Rebe. Vámonos, con más música. Ok, ya regresamos. Bueno, y así terminamos el programa de hoy con muy, muy buenas eh, dos canciones de último. ¿Puedes hablaros un poco de, de eso, Ray? Ajá, Lord Belial, eh, la canción se llamaba Storm, es Black Metal Melódico, una banda sueca formada en el 92. Y esta última, que es una banda estadounidense, que se llama Hazai -ha Leidain, y la, la canción se llama True Struggle, y es Metalcore. Entonces, definitivamente hoy tuvimos de bandas de varias nacionalidades tanto en, en Europa como en, en, en Estados Unidos y, y en Costa Rica porque tuvimos una banda tica y además tuvimos un montón de subgéneros del metal para todos los gustos así es, bueno, y... llegamos al final del programa, casi que nos dio todo el programa para el Facebook Live ya eh, pues lo cortaron y eh, un saludo para toda la gente que está ahí a través de la de nuestra aplicación que por dicha la tenemos que pueden escucharnos, esto es radio al final, Radio Estéreo 506, y es la mejor manera de, de escuchar música, eh, donde usted no necesita vernos para para eh, eh, escuchar y darse ese placer de escuchar buena música. Eh, llegamos al final, Así Rádica, es. si quieres despedirte del programa. Así es, bueno, eh, creo que fue un, pro, un programa hoy más, más para Mechuz, ¿verdad?, Eh, un programa bien metalero, de verdad, y, y me gustó, me gustó, porque personalmente no tengo tanto conocimiento del metal, y pues aprendí, como todos los lunes aprendo un montón, hoy aprendí un montón del metal, y, y, y también vi que había mucha gente conectada, metaleros, entonces, bueno, pues de ahí, este lástima que se nos fue Facebook, y pues desearles a todos muy buenas noches, Que sigan aquí en compañía de esta radio porque ahora viene un programa muy bueno también y a descansar y a quedarse en casita. Así es gente y recuerden por favor los que nos están escuchando no maltratemos a los animales estoy muy indignado por lo que pasó con con el gatito el sábado y de verdad que muy dolido así que nadie tiene derecho de quitarle la vida a ningún otro ser viviente mucho menos viviente Eh, un ser inofensivo que que más bien lo que hacen es darnos, darnos cariño y darnos ternura, así que eh, hagamos reflexión sobre el tema, pórtense bien y no salgan de sus casas, pura vida gente chao Rebe, que estés bien chao esto fue Cultura Rock Para vos, que nos acompañaste, gracias totales.